Mauro, esto salió por boletín oficial ayer, nos comunicaron desde la Federación de Exhibidores a la que pertenezco y bueno, ahora estamos esperando la decisión del gobernador nuestro para ver si aplica el decreto acá. Es para la, todas las actividades de cines, eh, artes escénicas y también actividades en centros culturales para zonas de alto riesgo y riesgo medio, así que entraríamos los cines. Estamos esperando el decreto del del gobernador, que seguramente saldrá hoy, si sale hoy al mediodía, abrimos hoy.